Pero、buenos días. Este, sí, Queremos conocer cuáles son los puntos centrales del reclamo que plantean o é y que llevan o é al municipio de José Cepas. Mira, nosotros, la, la mayoría de las organizaciones que estamos pidiendo al municipio es porque、eh, no, se, no, no lo alcanzan la, los alimentos para poder eh, eh, acompañar las. La, la necesidad de la gente,、mm. este, sabemos que el municipio está repartiendo algo, pero es muy, es muy pequeña la cantidad de, de alimentos que nos no entrega、mm. para que sea grande esta situación.、Eh... ¿Cada cuánto hace la entrega de alimentos en el municipio a estas organizaciones y movimientos? Mira, este. Hasta ahora e han entregado una sola vez. Que tengo,、eh, es tengo y muy mínimo, no t l c a ni. z a n Nosotros, como nuestra organización, está alimentando a 150 personas más o menos. Lo、uh -huh. hacemos tres días por, tres veces por semana y bueno, nos cuesta mucho. Hoy tuvimos que suspender la、eh, la, la olla por falta de visión. Juan Carlos, ¿en qué barrio están trabajando ustedes? En Parque Jardín. ¿Y Parque Jardín n cuál es la organización a la que vos perteneces? La colectiva. La colectiva. Bueno, porque les contamos a quienes están escuchando que muchas organizaciones y movimientos están planteando esto en el municipio. La colectiva, la Asociación Civil Sin Fronteras, el Club El Merendero de Soliverde, la Corriente Política Social Germán Abdala, el Movimiento de los Pueblos Libres. Bueno, una cantidad de organizaciones que hoy están movilizándose en el municipio para plantear esto mismo: que la situación en los barrios en cuanto a la alimentación es muy preocupante y urgente, ¿no? Así es. Este. Disculpame, q u e r é i que te pase con otro compañero de otra organización. Dale. Dale. Decime con quién vamos a charlar nomás y, y dialogamos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién habla? Barceló. de. Barceló,、eh, ¿cómo es? De Movimiento a la Dignidad. Movimiento de la Dignidad. Bueno, contanos cuál es la realidad de, de tu organización en cuanto a la alimentación y en qué barrios están trabajando. No, en sí, como todas las organizaciones, ¿sí? estamos en diferentes barrios, pero en sí, como, como Movimiento de la Dignidad,、uh -huh. integramos un gremio que es la UTE. Y desde la UTE, bueno, en todo el territorio tenemos el desarrollo con los compañeros, ¿sí? organizaciones c h i c o s organizaciones nacionales,、uh -huh. los cuales tenemos merenderos. Y hacemos las olla s para, para que coma el vecino común también, ¿viste? Dada el tema de la pandemia, ¿no?、Uh -huh. eh, más allá de lo que nos da Nación como organización nacional, provincia y bueno, l municipio, estamos pidiendo una ayuda, ¿viste?、Uh -huh. eh, también estamos pidiendo el comité de crisis para,、uh -huh. para evacuar otras problemáticas, más allá de la alimentación, la problemática que tenemos que se, se presentó mucho en el distrito.、Uh -huh. es、eh, Por el a c i n a m i e n t o de la cuarentena, es la violencia de género.、Uh -huh. También necesitamos una respuesta ante eso desde el municipio, ¿viste? Que, que, que cuando una compañera o una vecina o cualquier señora de cualquier barrio pida ayuda, que la seguridad、eh, esté,、uh -huh. esté eh, auxiliando a esa, a esa mujer, ¿no? Y a esa、uh -huh. familia, porque también la violencia no es tan solo hacia la mujer, sino es hacia los hijos, ¿viste? Sí.、Uh -huh. Eh, es parte del, del reclamo que, que hoy le vamos a entregar al, al intendente. O sea que eso se nuclea todo eso, sería es,、eh, en un comité de crisis.、Uh -huh. Y ahí estaríamos, bueno, todas las entidades intermedias y el Estado municipal en este caso, ¿no?、Uh -huh. Están、eh, bueno, ahora movilizándose al municipio, esperan ser atendidos por Mario i l l e Van a entregar esta carta con todos estos ítems firmada por esta cantidad de organizaciones. Y la idea sería dar un plazo de cuánto tiempo para la respuesta. Mira, debido al de e crédito, tiene que ser lo, lo inmediato, porque el problema lo tenemos hoy: el、uh -huh. hambre es hoy,、uh -huh. eh, la agresión hacia las compañeras es hoy,、uh -huh. la agresión hacia los hijos. Eh, tanto físico como psíquico, eso y hoy, hoy tiene que ser. Por eso lo que nosotros estamos planteando es un comité de crisis que engloba toda esta problemática.、Uh -huh. No tan solo el hambre,、uh -huh. y el tema de salud también, porque、eh, vas a los hospitales y están con el tema del COVID-19, n、uh -huh. s t a están atendiendo, por ejemplo, un. un, un Un ataque de vesícula, un dolor de muela, ¿viste? Porque no, no tienen los insumos, no tienen los materiales、uh -huh. de seguridad, ¿viste?、Uh -huh. eh, queremos que la emergencia, la emergencia que estamos pidiendo engloba todo esto, todo,、uh -huh. todo, todo, todo esto. Y la respuesta tiene que ser inmediata, porque un chico no puede esperar una semana de burocracia para comer, ¿viste?、Uh -huh. No s o t r o s pensamos que el intendente está, está dispuesto al diálogo, apostamos a eso como nosotros.、Uh -huh. Si bien las organizaciones nuestras nacen a través de una necesidad y de los piquetes, bueno, eh, eh, somos paseños, hemos acompañado、eh, esta gestión, pero bueno,、eh, queremos ser parte、eh, no tan solo de la feria, ¿no? uh -huh. queremos ser parte de la distribución,、uh -huh. para eso es esta mesa de emergencia. Muy bien Para s e r parte de la distribución de, de, los, de los recursos y de las soluciones, más que、uh -huh. nada. Bien, Marcelo, Juan Carlos, les agradecemos estos minutos. Quedamos a disposición en la radio para ver cuáles son las novedades después de la reunión con el intendente Mario i s h i Un abrazo enorme. Bueno, bueno, desde ya, muchas gracias y gracias por estar del lado de la comunidad necesitada. Y bueno, también a disposición de ustedes. En、bueno. breve, cuando termine la reunión. Y lo vamos a estar informando. ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Agradecemos、bueno. y, y así podemos difundir también aquí en la radio. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.